Meccan etapa 39. Entonces el mensajero por sus dueños de inmigración a Medina, y él permaneció a Bubakr, que Dios esté complacido con él, para ser su amigo en la inmigración.